Señales del fin del mundo. Como siempre, señales del fin del mundo. Señales con Javier Sevillano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis chicos? Eh, Javier, hay que invertir en los océanos, se están recuperando, pero la señal del fin del mundo puede ser que se venga bajo todo, ¿no? Pues sí, eh, según un informe de hace unos años que fue elaborado entre los años 1970 y 2012, la, la abundancia de animales marinos se redujo hasta casi la mitad, hasta casi el 50%, que es eh, bueno una cifra que recogen varios, varios trabajos. ¿no? Pero a partir de, de los años 80, o así, que se empezó a, a regular la pesca y a prohibirle cazar ciertas especies de megafauna marina, pues empezó a dar sus frutos si por ejemplo la, la ballena jorobada o el elefante marino del norte figuran entre las especies que mejor y más rápido se han ido recuperando tras haber sido protegidas, o sea que ese es el trabajo hace muy poquito se ha publicado en una revista en Nature concretamente un Un estudio de, de unos investigadores españoles en el que bueno, se pusieron a averiguar hasta qué punto estas, las medidas que se han ido adoptando estaban dando su fruto y qué otras acciones podían llevarse a cabo eh, para salvaguardar sobre todo a las especies, a los habitantes marinos más vulnerables ¿no? y, y sobre todo para recuperar esos eh, océanos mediante una explotación por parte del hombre más sostenible ¿no? bueno pues eh, las conclusiones de este De este estudio es que de aquí a dos 2050 los, um, intentar que se recuperen los, lo, la abundancia que había anteriormente en, en los océanos ¿no? y dicen que bueno que es posible y conseguirlo en, en, en eso en dos o tres décadas si le van tomando las, manteniendo las medidas que se tomaron ¿Sí? y Pero, se maron Javier, ampliando. es que esto quiere decir que se están haciendo cosas para Bueno, se ha conseguido 1%, hay que conseguir el 100%, pero se ha conseguido un poquito más de lo que se pensaba. Un poquito, sí. Bueno, no... no, más que, hay menos, puerta, no. que hay una puerta, que hay una No se sabía exactamente, ¿no? Lo que eh, sí es cierto que se han observado eh, algunas eh, señales de recuperación en algunas especies y en ecosistemas marinos, y bueno, también la calidad, la mejora de la calidad de los aguas y la, esa lucha contra la contaminación eh, marina, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, esto lo han constatado en esta expedición española la expedición molaspina eh, que ha habido recientemente eh, en, en, en recuerdo de la de la histórica y bueno han comprobado que los por ejemplo los niveles de plomo en el océano habían retornado a épocas de hace de eh, habían a, de antes de la gasolina con con con eh, con plomo gracias a que eh, empezó a, a fabricarse la gasolina sin plomo y este plomo no llegaba, no ha, no ha estado llegando en las cantidades que hacía antes a los, a los océanos no ha vuelto a, a lo que se llaman niveles, niveles de base ¿no? y bueno pues en, este ha sido una, un estudio en el que no solo han participado eh, investigadores españoles sino que también han invitado a ecólogos marinos de, de mucho prestigio en todo el planeta y, y especialistas en diversas partes diversos eh, ecosistemas marinos, ¿no? Y entonces lo que han hecho pues eh, lo que se hace ahora aparte de mm, eh recopilar todo tipo de datos posibles sobre, sobre los ecosistemas marinos, eh, sobre todo los océanos, también eh, han, han realizado una serie de, de, de esos modelos matemáticos que tanto hablamos aquí, de esos eh, algoritmos, uh -huh. y para mm, comprobar o modelizar cómo hay que eh, empezar a, a, a cuidar los mares, los mares para intentar llegar a ese, a ese 2050 en condiciones. Ahí este todavía... estudio, perdona Javier, este estudio se hace sobre todo con eh, la vida, la, la, la biología, no los eh, pequeños seres, no los plásticos, eh, no la contaminación. Lo que se estudia es la evolución de los animales marinos. Lo, los seres vivos que, que, que hay en el, en, en, en el mar, en, en el efecto. Por ejemplo, los arrecifes de coral eh, tropicales pues todavía andan ahí un poquito, bueno, son, han sufrido, eh, especialmente en la zona del Caribe e Indonesia. Eh, también con, conocemos que las masas de hielo marino del Ártico, pues están sufriendo, son los que más mayores impactos están sufriendo, ¿no? Hay puntos todavía negros importantes de contaminación en zonas muy pobladas de la India, de Bangladesh, de África e incluso, fíjate, hasta hasta de Australia, ¿no? Aunque hay, existe esa gran barrera de, de coral. Y en España, pues aunque ha mejorado en las dos últimas décadas, a partir de, de las directivas que, se, que impusieron la, la Comunidad de la Unión Europea, pero bueno, todavía quedan zonas negras en la Comunidad de Valenciana, con, que están asociadas a, a industrias químicas, a vertidos de, de limos procedentes de la industria azulejera, mmm, la, la industria de actividad eh, petroquímica en Huelva, y, y también la actividad papelera en la ría de, de Pontevedra, que siguen siendo las zonas más... Puntos Pero es que tú fíjate en, que, has, en, en que a, estas alturas, a estas alturas del siglo XXI es que me parece alucinante que todavía no hayan tomado las medidas correspondientes a estos tres casos que estás diciendo que llevan ahí haciendo lo que quieran, que, que, que no están eh, tomando las medidas para que no se estén invirtiendo esos, esos contaminantes, que tampoco están pagando lo que deberían por haber estado destrozando toda esa zona natural. Y van pasando los años y los años y los años y seguramente que porque no se pierdan los puestos de trabajo, pues no, no se arregla nada. Yo qué alucino. El objetivo es un poco es eh, eh, a ver cómo dejamos esto a las No creo que lo hagan por los puestos de trabajo, ¿eh? Claro, no, bueno, sí. eh, el objetivo ver, del estudio concreos, es, sí. es... A es empleos, saber, sí. evidentemente. Digo las empresas. Digo que el objetivo del, del estudio es saber en qué condiciones vamos a dejar estos ecosistemas a las próximas eh, generaciones y controlar el mayor nubarrón que hay sobre los océanos, que evidentemente es como en todo el cambio climático, porque mm, la actividad que ejerce o los cambios que va a realizar el cambio climático sobre los océanos no son locales, es decir, los océanos no tienen eh, fronteras, límites o, sino que se extienden a toda la zona eh, eh, que baña el, el correspondiente océano Por no, lo cual el, el cambio climático también es un eh, factor de riesgo en este caso para, para esa conservación. Y, y, y desde luego, digamos que eso la, la frase de invertir en recuperar océanos es, un, es una inversión a futuro muy, muy buena y muy importante. Javier, Sevillano, señales del fin del mundo. Invertir en los océanos se puede conseguir, se puede recuperar los océanos. Javier, muchas gracias. Cuídate. Nosotros, chao.